Hola, mi nombre es Luis El Soaria y estoy aquí para compartir contigo la palabra del Señor, específicamente el Salmo 23. Y dice así, en el nombre del Señor: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú.